Zumalakarregi museoa giratia. Radio Museo Zumalakarregi. En Asteburubetán, rápidamente, nos vamos hasta el Museo Zumalacárregui. Y es que nuestros últimos minutos de programa los vamos a dedicar, como cada sábado, a hablar del siglo 19 y, en concreto, a hablar de alguno de los personajes que vivieron en aquella época. Y para ello, un día más, damos la bienvenida a Xavier Crejeta, que es el responsable del servicio de difusión del Museo Zumalacárregui de Ormais Tegui. Xavier, Deon, ¿cómo Arrachal estás? Bien. muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Muchas visitas por el eh... museo? Sí. No, esta, esta semana ha sido más tranquila, con bueno pues ahí con un miércoles de fiesta y tal, pero bueno, a partir de las siguientes sí, sí que hay bastantes grupos. Supongo yo eso que, de, que eso de que se vayan acercando el final de, mm, del curso se notará también en el museo, ¿no? Sí, en efecto, sí. El mes de mayo siempre hay... Bueno, pues me imagino que como en otros sitios, en otros museos y en otros sitios, pues sí, el mes de mayo es de excursiones y es de salir y aprovechar el buen tiempo cuando lo hace. Y, y sí, sí, en el museo también se nota claro. Bueno, pues animamos desde aquí, además de hablar de, del siglo XIX, vamos a animar también a que los colegios que lo deseen, pues se apunten, bueno, colegios y particulares, porque el, el museo está abierto a todo el mundo, claro. Sí, por supuesto, particulares o grupos de, de, de adultos, por ejemplo, que no sean de colegios, oscalteguis, en fin, de, de lo que se quiera. Uh -huh. Y sin más, se puede ir. Mira, hoy esta mañana han estado una chica de... una mexicana y una californiana. Ah, sí, ¿eh? Sí, bueno, la californiana, no sé, debía ser de origen chino o japonés o al así, pero bueno, ya ha dicho de, de California, o sea que... ¿Y que han salido contentas? Sí, sí, sí han ¿no? salido muy contentas, da, da gusto que... que vengan de tan lejos y salgan diciendo nos, nos ha gustado mucho. Co como prácticamente todo el mundo, ¿no? Que salen todos encantados del Museo Zuma a la Carregue. Eso espero, y además estando más cerca que México, que menos que acercarse. Bueno, Xavier, venga, vamos a hablar de, de algunos de los personajes eh, eh, que vivieron en el siglo XIX. Creo que hoy, más que, que de uno, deberíamos hablar de dos, ¿no? Mm, sí, sí, sí, son los hermanos Garat... Dominique y Dominique Joseph Garat, los dos son laburdinos, de Eustaritz, los dos son abogados y los dos son revolucionarios, van a tomar parte en la Revolución Francesa. Bueno, y los dos se llaman prácticamente igual, ¿no? Sí, es, es bastante lioso, hay mucha confusión, incluso a veces en los libros de, de historia se confunden y se le atribuyen actos y, y palabras de uno al otro, sí, pero... Bah, vamos a dejarlo casi mejor Hoy nos vamos a centrar en uno Porque con los dos, bueno, bastante se habla siempre con, con un solo personaje Y además como luego van a diferir Y van a tener una aportación muy interesante Cada cual, pero por su lado Casi mejor hoy nos centramos en uno Y ya dejamos el otro para, para otra vez Bueno, como vamos a tener muchos sábados por delante Para seguir hablando, eh, hoy nos centramos, como dices, en uno ¿En cuál en concreto? En Dominique, que es el mayor el mayor Sí, nació en Nostaritz en 1735 Y murió también en esta localidad, La en 1799. Murió en 1799. Yo, mira, que eh, siempre que presento eh, este espacio de radio, siempre digo que hablamos de, de personajes del siglo XIX. En este caso, ¿no? no Es un, un hombre del siglo XVIII. Mm, sí, cronológicamente es del 18 pero la verdad es que su, su aportación, luego lo vamos a ver, va a marcar la, lo que va a ser la historia vasca del siglo XIX, que es el intento de, de coordinar eh, las instituciones tradicionales con, con el sistema revolucionario. Por tanto, mm. un hombre que, que vivió y murió en el siglo XVIII, mm -hmm. pero que tuvo una enorme importancia en el 19, ¿no? Sí, y además, bueno, el propio Jean Malcarri también, bueno, es un personaje del 19, pero él también nació a finales a finales del 18, es precisamente esta época y precisamente la Revolución Francesa es un hito muy importante que marca el, la diferencia entre el mundo tradicional y el mundo revolucionario. No es tanto cuestión de, de fechas. Nos decías que que Dominic, al igual que su hermano, era abogado. Sí era abogado y ya de mucho prestigio se sentó en Burdeos y bueno la verdad es que ya en Burdeos también eh, tenía cierta actividad política en el parlamento de Burdeos eh, se destacó mucho por sus discursos y sobre todo por los discursos contra contra la esclavitud era partidario de, de abolir la esclavitud ya lo comentamos la semana pasada hablando de precisamente de la compañía Caracas que se dedicaba uh -huh. al comercio de esclavos y dijimos que es que Burdeos precisamente era uno de los principales puertos de bueno de tráfico de esclavos Y, y él, sin embargo, estaba luchando en contra de esto. O sea que eh, él pretendía abolir la esclavitud... ¿Pretendía simplemente o, o lo consiguió también? No, él no, no lo consiguió, ¿no? ni siquiera bueno eh, murió antes de, de poderlo ver. Ya en 1791, en Haití, la verdad es que lo van a conseguir, pero lo van a conseguir porque la inmensa mayoría de la población es, es esclava de origen africano y se va a revelar, y precisamente como ya en la metrópoli en Francia están en plena Revolución Francesa, y hay partidarios de la abolición, bastantes más, están en el poder, aunque en Francia todavía no se consiga legalmente, en Haití lo van a conseguir en 1791, pero bueno... Todavía va a costar mucho y va a ser a lo largo del 19 cuando se consiga en otros países. Esa revolución de la que hablabas, eh, en ella los Garat y en este caso Dominique, que es eh, del que estamos hablando, eh, tomarían una parte bastante activa, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el principio, además, ya en 1789 se convocan estados generales, que se le llama bueno la reunión de, de los tres estados de la corona de Francia, que serían la iglesia, la aristocracia o la nobleza, Eh, y bueno, luego lo que se llama el tercer estado, que, eh, que se supone que representaba el 90% de la población. En la nobleza, eh, el clero, el tercer estado, me imagino que el clero no, pero los hermanos Garat representaban en concreto a la nobleza o, o al llamado tercer estado por aquel entonces. No, al tercer estado, al tercer estado, claro. sí. Eh, Bueno, el tercer estado, ya decimos, es prácticamente toda la población, pero dentro de toda la población la inmensa mayoría seguía siendo campesina y la verdad es que ni, ni siquiera ella va a estar representada en este tercer estado. En este tercer estado, sobre todo, hay personajes pues como los Garat, una población cada vez más importante, todavía minoritaria, pero un sector que ya es urbano, que tiene oficios que hoy, o profesiones que hoy se llaman liberales, pues pues abogados, por ejemplo, abogados, médicos, eh, militares, comerciantes, eh, industriales, las, eh, comienzan las primeras instituciones industrias que merecen este nombre es decir la burguesía la burguesía ya como sector social que cada vez es más importante y que, que quiere una representación política mucho mayor de la, de la que tienen estos estados una burguesía a la que pertenecían los garat eh, sí sí sí claro y por tanto van a ser revolucionarios también desde el principio porque lo que quieren es que cambie que cambie este orden de cosas donde ven que que la población no está representada en política sí uh -huh también se suprimen diferentes instituciones por aquel entonces, ¿no? Sí, exactamente. La revolución lo que tiene es que se acaban, o por lo menos pretende acabar con los privilegios de la iglesia y de la nobleza, pero con estos privilegios y precisamente en, en, en aras de la libertad y de la igualdad y la fraternidad lo que pasa es que la fraternidad luego en la práctica se queda bastante más lejos, pero en aras de este principio revolucionario todas las instituciones eh, más particulares, eh, territoriales eh, van a verse también afectadas y iban a acabar desapareciendo, y entre ellas el Bilzar, el Bilzar de la Purdy, que había sido precisamente la institución que había elegido a los hermanos garat para que los representara en París. Pero eh, Dominique sí que se, se opone tajantemente a a, a esa a, a ese corte de la institución, ¿no? Como sí, decía, o sea, él, sí, él se va a poner a la desaparición del Bilzar y de estas instituciones bueno, más, más tradicionales, pero bueno lo cierto es que, que no lo consigue no incluso es vamos es eh, desaprobado con, con abucheos no solamente eso sino que luego cuando se propone bueno dividir en francia en departamentos una especie de provincias diríamos en, en departamentos administrativos él pretende bueno pues ya que no se consigue mantener la como diríamos, la personalidad del Vilchar, bueno, siquiera que los territorios vascos, eh, pues la Purdi, la Baja Navarra y Zuberua, formaran un solo departamento y no se vieran unidos a Bearn y luego formaran lo que fue Bajos Pirineos o como se llamó hoy día Pirineos Atlánticos. ¿Y cómo pretendía Dominique encajar situaciones tradicionales como el Vilchar con un sistema político revolucionario? Mm, bueno, pues la verdad es que no lo sabemos muy claro porque como no, no triunfó esta opción, Pero ya, eh, bueno, por supuesto en París y entre los revolucionarios no eran todos iguales, ni mucho menos había facciones, algo que luego desencadenará en lo que llamamos partidos. Las principales eran los girondinos y los jacobinos. Los girondinos precisamente toman el nombre de las Girón, que es la, la región que está rodeando a Burdeos, ya hemos dicho que en Burdeos había un parlamento propio y que tenía tenía actividad en el siglo 18 ahí estaba el propio Garat. Pero eh, estos girondinos que son más moderados y que territorialmente, bueno, pretenden una reactivación de, estos, de estas instituciones tradicionales que existían, un poco querían reivindicar, eh, bueno, esa importancia, ese protagonismo que habían tenido las instituciones y que precisamente los dos siglos anteriores con los reyes absolutos lo, los van perdiendo. Y el Estado francés, la corona francesa, cada vez es más centralizada. Sin embargo, los jacobinos, que va a ser la opción política que gane, es muy radical socialmente y políticamente, pero en este sentido es muy centralista. En esto es más es más cercana al absolutismo de los reyes. Por supuesto, son antimonárquicos, son los que van a cortar la cabeza al rey. Pero, eh, bueno, sin embargo, en este sentido sí son muy centralistas. y Bueno, Francia hoy día sigue siendo una... Una, un Estado muy muy centralista. ¿Y, y cuál? Esta, es? Sí, sí, sí. sí pues que Garat estaba mucho más cerca de estos girondinos, de esta opción más moderada y que, de, que pretendía dar mayor protagonismo a los diferentes territorios que formaban la corona, luego ya la República Francesa. Pero no fue la, la opción que triunfó al final, ¿no? ¿no? No, no, no, no no solamente no triunfa, sino que, bueno, Dominique protesta, por supuesto, eh, y bueno, eh, acaba encarcelado no mucho tiempo, pero bueno, lo encarcelan y lo acusan de lo que se podía, lo peor que se le podía acusar a alguien era de aristocratizante... ...que sí, pero, son eh... plenas revoluciones... ...bueno, pues sería... pues ...bueno, pues como Estados Unidos... ...pueden utilizar la palabra comunista... ...o como en la Unión Soviética... ...se podía utilizar la palabra burgués... ...bueno, una una para una palabra que en el fondo... ...lo único que intentaba ocultar... ...es que había sido encarcelado... ...por defender sus ideas, ¿no? ¿O eh, no? Sí, bueno, es una palabra... ...que ya descalifica totalmente... A, ...al que ha sido acusado de eso... ...y entonces ya se le deja un poco indefenso... ...y eso es lo que le ocurre a Dominic... ...Dominic es, eh, bueno, encarcelado... ...bueno, otros muchos van a perder la cabeza... Es la época también de llamada del terror precisamente por eso porque muere muchísima gente de forma bastante arbitraria y bueno la verdad es que Dominique bueno salió bien parado en el sentido de que no acabo no, decapitado no estuvo mucho tiempo en la cárcel pero ya su, su importancia política como tal desaparece porque no solamente se dedica a bueno pues a disentir en el sentido que Pues de la política en un sentido abstracto de bueno, una concepción de estado diferente sino que además se dedica a, a acusar a acusar y bueno y a, acusar las injusticias que estaba cometiendo la revolución, precisamente en nombre de la libertad las injusticias que estaba cometiendo y los excesos en el País Vasco ¿A, a qué excesos te refieres en concreto? Bueno, pues yo creo que el caso más grave es el, el de la, la deportación de los habitantes de los municipios de Sara de Ichasu y de Azcain en el sur de, de Lapurdi, todos los habitantes todos, o sea, hombres, mujeres, viejos niños, absolutamente todos los habitantes de estos tres municipios son deportados durante varios meses a las Landas. Las Landas están relativamente, claro, hoy día que, que hay medios de locomoción muy rápidos, están muy cerca del País Vasco y además es un lugar turístico y muy bonito, entonces no en una zona bastante insalubre, había muchas marismas, una zona muy pobre, entonces los habitantes de estos municipios se ven condenados a bueno a marcharse, a dejar sus tierras, a dejar sus casas, a dejar su pueblo y se ven bueno pues como presos, pero en vez de meterlos en una cárcel, los mandan a unos pueblos que estaban a cientos de kilómetros de sus casas y donde no tenían prácticamente de qué vivir. No solamente todos los habitantes de Sara, Dichas o de Escaín, sino que incluso los los sospechosos, los, que eran muchos, de Ainhoa, de Zurei, de Espeleta, de los pueblos de Alado, incluso los los habitantes de los otros municipios están un poco como bajo la amenaza de, si no os portáis como hay que portarse, os puede pasar lo mismo. Y creo que en, que en esas deportaciones, en el transcurso de las mismas, muchísima gente murió incluso, ¿no? Sí, claro, porque el viaje lo tuvieron que hacer en carros o, o andando a La mayoría de la gente, y claro, hemos dicho que son absolutamente todas, todos los habitantes, es decir, eh, todos los viejos, todos los niños, eh, todas las mujeres, eh, los hombres, y eso que algunos hombres precisamente estaban luchando por la república fuera... En, en otras guerras los jóvenes de de Sara y de de Chazo y de Eskain, pero sí son bueno, pues son deportados, los que tienen suerte pueden ir en carro y los demás pues van como pueden, andando como pueden. De hecho es que muchos mueren en el camino o luego ya una vez que han sido deportados. En Sara se calcula que de unos 2400 habitantes que tendría, pues eh, aproximadamente 600 habitantes murieron en estos meses de deportación. Bueno. es decir, que el 25 del el 25% de la población murió hoy, murió ¿no? murió en, en, en esta deportación que además bueno fue bastante absurda luego ya se acaba el periodo del terror y bueno ya pueden volver a sus casas pero claro, sus casas que por supuesto se les encuentran vacías desvalijadas sus tierras en cultivar bueno es, es difícil la verdad es muy difícil hacerse una idea de, de lo que fue esto claro pero, pero es que este, este tipo de medidas Javier eh, estas deportaciones de las que nos estás hablando en vez de favorecer la revolución crearían todavía más enemigos no sí sí por supuesto eh, es porque si esto es el liberalismo, el liberalismo tiene unos conceptos teóricos que desde luego desde nuestro punto de vista actual son mucho más ventajosos que el antiguo régimen en esa época igual no lo veían así, pero de todos modos, bueno, pues eh, son unas ideas que, que según como se apliquen pueden eh, pueden favorecer o pueden no favorecer a la población pero la población lo que ve en principio antes de entender estas ideas porque además la mayoría de la población no comprendía el francés, al menos en, en el País Vasco Bueno, en el País Vasco y en casi toda Francia, entonces, porque todo lo que era Occitania, Cataluña, Alsacia, Bretaña, bueno, pues la verdad es que les pilla la revolución un poco como pues, les viene y no no entienden muy bien por qué. Y en algunos sitios, pues sí les favorece y ven las las ventajas prácticas y en otros no. Y en el País Vasco, desde luego, lo que ven, al menos en principio, son los inconvenientes. Hay casos, por ejemplo, como una, una mujer joven de, de Sara, que, que fue acusada de conspiradora y de contrarrevolucionaria y fue fusilada, Y la prueba que se aportaba es que había ido a Vera, que está en Navarra, está en la Muga, al otro lado, pero ya en Navarra, y había ido a Vera y había oído misa y había comulgado pues casos como estos. Y si, si eso es un delito, pues la verdad es que lo que crean es precisamente es una situación de terror, pero también una situación de, de contrarreacción. ¿Y por eso fusilaron a, a la mujer? Eh, sí, sí, uh -huh. eso es. Le fusilaron pues porque había oído misa y había convulgado y entonces eso era contrarrevolucionario. Claro, luego precisamente esto esto está pasando en, en Francia, claro, con la revolución francesa, pero luego eh, en Egualde vamos a ver eh, que esto pasa también al poco tiempo. De hecho, ya en este tiempo, hay un, además de estar pasando esto, hay una guerra, la guerra de la convención. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, lo mismo, que la consecuencia práctica del liberalismo mmm, bueno es tan negativa que mucha gente ya solo con eso se pone en contra. Y luego, bueno, eso, eso va a ver en las guerras carlistas, que la reacción es a veces incluso mucho más violenta. Ya, ya se está marcando lo que va a ser no, nuestra historia en el siglo XIX. Saber, vamos a ir terminando. Eh, se nos acaba el tiempo, pero a mí no me gustaría terminar sin, sin hablar también de algunas otras propuestas que hizo en su día uno de los hermanos Garat, en Dominil. Uh -huh. eh, por ejemplo, la educación bilingüe, ¿no? exactamente y ya vemos que bueno el, el liberalismo eh, puede aparecer como una opción totalmente rompedora rompedora y además en el sentido incluso negativo de la palabra o puede ser una propuesta como la de garat que era revolucionario que ya hemos visto incluso antes de la revolución como pues tienen no, eh, bueno medidas muy progresistas como la evolución de la esclavitud pero mm, es algo más transitorio pues eso pretende conservar las instituciones tradicionales modificarlas pero no des hacerlas desaparecer e incluso la, la educación que entonces todavía no era obligatoria y era muy poca la gente que sabía leer escribir bueno pues irla introduciendo pero una, una educación bilingüe esto por supuesto tampoco va a ser así y se va a imponer el francés ¿Y y eso, es, un, es un proyecto fallido porque desde luego en su caso no funciona pero la verdad es que también es un una idea que luego eh, se va a ver pues con, con el sistema foral cuando las guerras carlistas al final lo que queda es un sistema liberal pero foral entre las dos guerras, o sea que es una idea esta idea de conjugar lo viejo y lo nuevo no va a ser una idea que tiene Garat, que la aporta Garat, pero que luego sí se va a desarrollar, aunque él no la pueda no puede haber ese, ese éxito Garat el mayor, porque el, el pequeño, que también se llamaba Dominic eh, bueno, Dominic Joseph. Joseph, así vamos a pronunciar el nombre completo, Dominic sí, Joseph si no es muy sí, <ríe> ya comentábamos además antes que, que ha habido más de una confusión a, a raíz de los nombres bueno pues Dominic Joseph será el protagonista protagonista de de otro de nuestros espacios dedicados al Museo mm, Zumalacarry, ¿no? Sí, una un protagonista que además va a ser más rompedor que su hermano, también es más joven y bueno, lo que va a proponer es una cosa bastante diferente pero muy muy novedosa y que tampoco triunfo pero bastante más revolucionaria y muy interesante Bueno, de momento lo que sí que vamos a hacer es despedir al mayor como, como solemos hacerlo, ¿no? con música y también hoy nos has escogido algo que tiene mucho que ver con el personaje del que hablamos Sí, aunque la verdad es que más que con el propio personaje tiene que ver con su hijo que bueno, no vamos No, no, no hemos hablado de su hijo, un, ¿no? No, no, vamos, no vamos a hacer un programa sobre él pero bueno, sí que merecía, siquiera citarlo, porque es una cosa muy curiosa es Pierre, Pierre Garat y la verdad es que cronológicamente estaría más incluido en nuestro tiempo con claro, el 1833 ¿no? pero, pero es muy curioso es, es, se le llamó el Orfeo de Francia se hizo muy famoso porque bueno pues porque cantaba muy bien y cantaba además estaba muy a la moda en en esta moda revolucionaria Eh, bueno pues él estaba en la punta también pasó por la cárcel la verdad es que es una época en la que es muy difícil destacar y no sufrir algún tipo de represión y además estuvo un poco en todas estas movidas bueno musicales que había entonces acabó siendo el bueno pues el presidente del Instituto de Música de Francia y la verdad es que estaba más cercano a su tío que era más joven entonces en edad estaba más cerca Y incluso ya vemos que las peleas llegan no solamente en política sino acaban en todas partes en, en esta época también hubo una bueno no sé si llamarlo una pelea pero sí, cierta polémica había los partidarios, los armonistas se les llamaba, o partidarios de Gluck y luego los pichinistas o melodistas bueno, dos tendencias musicales diferentes y bueno, ¿no? que, que se reflejan en, en esta música que vamos a, a oír, por ejemplo, de de Gluck, que es el área de o el aria o vamos de, de la ópera de Orfeo y Eurídice, una, una obra Bueno, bueno, una parte que podía haber cantado este hijo de Garat y que, bueno, que su padre podía haber escuchado. Bueno, pues con, con ello nos quedamos. Eso sí, no sin antes recordar a todos nuestros oyentes que el próximo sábado volvemos a acercarnos hasta el Museo Zumalacárgui. Hacemos también nosotros nuestra visita particular y hablamos de otro de los personajes del siglo 19 en este caso del 18 Pero bueno, alguien que haya tenido mucho que ver con, con ese siglo, con el 19 ¿De acuerdo, Javier? Uh -huh. Un abrazo. Igualmente. Hasta el sábado. Agur. Agur.